l a ラ p a ス、パ b ラブラス、a s ラ a l ス、パ r ラブラス、l temblor d ブ l d e ー a t i n o Las ラス、パ a ラブラス、Que d e ス、v í a n El d e s t i ス、o Las ラス、パ a ラブラス、Son s ラ g r a d a s ス、u e n ブ m i g o ラ a s ス、パ l ラブ r a s ラス 見せ場のないことは。 El día en Argentina tiene historia. La evolución del lenguaje y de nuestras palabras. Cada una de las cientos o miles de palabras que pronunciamos y escuchamos en el día tiene una o varias historias, algunas que son realmente fascinantes. Hay personas que existieron y que ejecutaron grandes hazañas. o También torpezas gigantescas detrás de los sonidos con que nombramos lugares, objetos. Hay episodios trágicos, otros graciosos en el origen de palabras que usamos de manera distraída o en momentos intrascendentes. Bueno, Daniel Balmaceda. Que exploró mil rincones de nuestra historia y sus hombres y mujeres, a quien le gusta autodescribirse como cartonero de la historia, hizo un trabajo similar con el origen de muchísimas palabras y nombres y acaba de publicar un libro Historia de las Palabras. Y por eso es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va, Daniel? Bien, hola, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, realmente nos interesa siempre que nos contes esa historia escondida, ¿viste? Porque hay como. Hay una historia con, que se escribe con letras de molde, digamos. Y hay otras historias pequeñas que explican cosas que de otro modo no, no podríamos entender. ¿Cómo es esta experiencia de rastrear? ¿Cómo se empezó a usar una palabra? ¿De dónde viene? Bueno. En realidad, viste que en general uno piensa en la etimología, en un principio cuando trata de establecer una relación de nacimiento de la palabra.、Uh -huh. Entonces, en realidad la etimología te lleva al latín, al griego, pero tal vez no termina de mostrarte el significado de dónde venía la palabra.、Uh -huh. Entonces, la historia de las palabras tal vez es un poquito más, más amplia, si bien está muy relacionada con la etimología, a veces. Y Se mete en otros terrenos y encuentra esas pequeñas historias que vale la pena rescatar. Hay, algunas, hay muchos casos de palabras que significan una cosa hoy y que en su origen remoto significaron algo muy diferente o a veces incluso algo opuesto. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la palabra hecatombe. Hecatombe, hoy la entendemos como una catástrofe, como un desastre con víctimas, etc. No era ese el significado original. No, porque en realidad justamente está formada por dos palabras griegas, hecatombe, que era un sacrificio de animales que se hacía、eh, como una ofrenda por un acontecimiento,、eh, un, un acontecimiento agradable.、Uh -huh. Así que,、eh, bueno, la hecatombe justamente funcionaba de esa manera. Los animales en general estaban muy, muy vinculados con las palabras, no s o l o el chivo expiatorio. o El c h i v o emisario, ¿no? aquel c h i v o que lanzaba el expiatorio, el que lanzaba con todos los pecados ¿no? a, a, a que muera de una vez y se lleve todas esas faltas que cometíamos. El c h i v o emisario es el que se enviaba fuera de la ciudad, también con el mismo propósito. Pero bueno, como vos dijiste, la hecatombe vuela. Pensá en el abius carritum, en, en el. en realidad, justamente la inauguración, la, el augurio. El, el, el a v e g a r r i t u m es la contracción de, de, de, de visualización de las aves. El augurio era algo que practicaban los griegos,、uh -huh. donde miraban las aves y decidían si algo iba a estar bien o iba a estar mal. Y de allí viene la inauguración.、Ah, la general... inauguración por augurio, no, claro. Claro, el augurio, que justamente era, en general, por supuesto, era auspicioso. ¿no? Claro, qué diferencia. Yo te propongo que yo voy hablando y vos me vas explicando, por ejemplo, <risa> lo que acabas de decirme a Batató. <risa> ¿De dónde viene? Bueno, ella viene bien, bien criolla. Es de acá, es, nació en Tigre, la palabra batatar. Anda, e r n tigre, ahí nomás. Sí, acá nomás. Hubo una reunión en la casa de Daniel Cazón, ¿no? eh, que hoy tiene su calle allá en Tigre. Fue jefe de la policía en algún momento, pero lo nombraron director Del departamento de. Lo nombraron presidente del, de la masonería. Así que reunió a los amigos en un, lo que era un picnic de aquella época. Hay que tener, entender por picnic e r a una mesa extendida en, la, en el patio de la casa, en el jardín de la casa, en donde se dejaban un montón de, de fuentes y los invitados se servían por su cuenta. Ese era el picnic famoso, ¿no? No, no, no era la canastita con el mantel. Bueno, allí estaban Cazón y sus amigotes, y uno de ellos, f l o r o madero. Eh, estaba sentado cerca de un b o l de batatas fritas y comió una, otra, otra. Al final, la única comida que, que él tomó de toda la mesa fueron ese, ese b o l de batatas que se lo consumió completamente.、Ajá. En el momento de dar los discursos. No le salían las palabras, se sentía realmente mal y dijo: Hombre, estoy, contata, a, batata, estoy abatatado. Estoy abatatado. Estoy abatatado. a b t a t a d o en serio. Y、ese. a partir de allí quedó como. Floro era una persona muy, muy entretenida, 1870,、Entendido. una persona muy divertida. Entonces todo el mundo lo, este, festejaba las gracias y ahí quedó implantada la palabra, quedó la palabra abatatarse. abatatarse. La palabra soldado, por ejemplo, que obviamente remite al tipo que, que está profesional de la guerra. Pero, ¿por qué soldado? ¿Por qué ese término? Bueno, porque en realidad vos、pues, tenías dos tipos de, de milicias: aquellos que iban en forma obligada,、eh, que eran los vecinos y no instruidos, y aquellos que sí eran profesionales y percibían un sueldo. Y por percibir un sueldo se llamaba soldado. ¿no? Ah. E inclusive. O sea son, que alude más al sueldo que al hecho bélico, digamos. A, a, a la、Era、parte más mercenaria de la cosa.、Claro. Que, bueno, sí, y sin embargo, ahí nomás tenés una palabra muy cercana, que es la del ejército, que justamente estos hombres lo que hacían eran ejercicios, e ejercitaban para combatir y por eso se los denominaba ejército. ¿no? Por, fíjate qué simpleza ¿no? la palabra ejército con ejercicio, con ejercicio, que de allí viene, o. Para avanzar un poco más en el, en el asunto, guardaban las armas en, en un mueble que se llamaba armario. El、ah. armario era el lugar donde se depositaban las armas, y、ah. de ahí nos viene la palabra. Ah, de, de armas. De o sea que hoy no, nadie la asocia con armas.、Ah, en algún armario debe haber todavía alguna, pero no, no como en aquel tiempo, que era el, el clásico lugar para guardar las armas. Daniel, y las palabras, las cosas que se designan de diferente manera en las provincias y acá, en diferentes, y acá en Buenos Aires, por ejemplo, bife de costilla, costeleta, por decir modismos, perro, choco.、Claro. ¿Cuáles has investigado vos? Bueno, hay que tener en cuenta que en, en Buenos Aires está muy nutrida de las palabras europeas y de, de, de, de las voces europeas. Sí, es más y payita. Pero... Y algo del guaraní. Sin embargo, en las provincias tienen mucho del quechua y también las voces patagónicas. Entonces, es verdad que la Argentina se, se colmó de palabras que provienen de, este, hasta te diría, para no encerrarnos nada más en un sector muy, muy, muy pequeño, de México del Caribe. ¿no? Es decir, tenés el, el camalote, <coughs> que era el camalotl ¿no? mexicano, ¿Y el choco, choco, chocolatl mexicano.、Claro. El choco es una forma peruana, es una forma quechua. De decir perro. De decir perro. El choco. El choco. Yo tenía choquito.、Eh, en San claro, Luis le dicen choco, yo mira, tenía choquito. c o t e、eh, n é s el, el. A ver, para, para pensar en alguna otra palabra,、eh, justa, la maca, la, la famosa maca era caribeña, y ahí hay que tener en cuenta que para los españoles fue toda una sorpresa, porque llegaron. A,、eh, la, las, las navegaciones eran.、Eh, los hombres dormían en el piso. ¿no? De los barcos con las ratas y las, las cucarachas caminándoles por encima. Cuando llegaron a América, veían que los nativos de, de, de la zona del Caribe utilizaban como unas lonas colgadas de los árboles para dormir.、Ajá. Y le preguntaron qué es eso, y decían hamaca. hamaca, ¿no? Y ahí descubrieron un sistema mucho más higiénico para los futuros viajes transoceánicos,、claro. porque ¿Qué? ya podían dormir colgados y no en la mugre de los pisos de los barrios. De hecho, los indios eran más higiénicos que los españoles.、Sí. Bueno, de, general, de, de, sí, de hecho, sí, bueno, los españoles、eh, no, no, utilizaban la misma ropa todo el tiempo,、eh, tenían, tenían otras costumbres, y es más, no andaban con el torso desnudo, por lo tanto. El, el, el, Un día que ya para el 1800 todavía seguíamos siendo bastante, bastante desprolijos. ¿no? Ahora, acá a la Mac en algunos lados se le dice Coy también. Se le dice Coy, exactamente. La... Y esa es una voz paraguaya. Es una voz paraguaya. a ¿no? h、sí, o sea, r a acá hay lugares con muy poca diferencia. Yo recuerdo la sorpresa que llevé en Rosario cuando escuché que pedían un l i s o y un Carlitos.、Eh... Y yo no tenía la menor idea de qué estaban hablando, en un、Ajá. café, un liso y un carrito.、El、es que eso pasa, porque cuando, cuando y los el estudiantes. Es el sándwich. Cuando、tostado. los estudiantes de distintas provincias se tenían que mover a, a otras para, para ir a, a, a los centros, para seguir sus carreras,、eh, la verdad que las primeras cosas que debían adaptar era el lenguaje, el lenguaje para poder ir a hacer la compra. Por ejemplo, si vos ibas y pedías este, un kilo de masitas. Te daban masa finas acá en Buenos Aires. Y las masitas son las galletitas. Pueden ser galletitas de agua o galletitas dulces, ¿Dónde? pero son galletitas. ¿En dónde? En todo el resto del país, menos en Buenos Aires,、sí. una masita. Las masitas eran. Es,、claro. es una galletita. Claro. Bueno, o sea que todo el resto del país estaría unificado como un país. Hay bastante、términos. regional. e sí,、o、sí. Son regiones. Hay, hay que tener en cuenta que entre el norte y el sur hay mucha,、sí. mucha diferencia, pero también tienen las diferencias de costumbres, ¿no?、Uh -huh. Pero es verdad que el vocabulario、uh -huh. está mucho más. Eh, más firme, más, más, más arraigado,、eh, curiosamente, fuera del de o s centro s u r b a l Y s o t e n d r á que ver por el carácter cosmopolita, sí, supongo, porque hay tan, mucho más circulación de naciones, de migraciones y todo en, la, en Buenos Aires. Y el ¿no? Carlito es el tostado, digamos. Claro, el, el Carlito es, el, carlito es el, el tostado. El Carlito es el tostado.、Ah, en La Rioja te lo sirven con una aceituna arriba. Que en otros lugares es el tostado simple y en otros lugares es el tostado. Cuando pedís un Carlito es el tostado de pan de miga, pero más grueso. Ahora, yo、Así、creo que. que yo... no alude a ningún otro Carlito, digamos. No, no, no. Bueno, no. cuando íbamos a La Rioja y e l o pedían un Carlito, yo, que soy una ignorante básica、Ahí、en algunas cosas, cosa. dije: ¿Qué pasó? Que tenemos que pedir el nombre de. No, no. Era anterior a él. <risa> <risa> Ahora, yo creo que la historia argentina se puede ver, en el, en el, obviamente, en el, en el hablar. A mí siempre Entre Ríos me sonó como un lugar que tiene muchos、eh, vocablos parecidos a Uruguay. Claro. Bueno,、no、sé en, vos qué, es que en general el, el litoral fue así. Los charlugas no es que hayan aportado muchas palabras, pero sí、eh, las lenguas guaraníticas en el litoral fueron muy fuertes. Y las tonadas, porque vos decís, ¿cómo es que los cordobeses.? Hablan tan diferente con nos, que, que nosotros.、Sí. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, es justamente una mezcla de comechingones con el español ha dado esa, esa tonada que, obviamente, en lugares más como Polita, s más, más, más cercanos a los ríos, más fluviales,、uh -huh. más marítimos,、eh, se fueron perdiendo inmediatamente. O no se perdieron, digo, porque cuando te escuchan desde otras regiones hablar a los porteños, te dicen ustedes tienen una música particular、uh -huh. también. Es decir, nosotros no nos avivamos de la música que tiene nuestra forma de hablar, ¿no? Es probable, definitivamente Pero... debemos tener un, un tono. Lo que pasa es que no, no, no, no le veo mucho a la música, debe ser que Pero cuando haya, te lo, lo imitan, lo notás. No Dios, digo que、seguro. sea una belleza de música, digo que tiene <risa> alguna música. d d a Y además, no tenemos una sola en Buenos Aires, tenés como varios, ¿no? Y además, a medida que van. Creciendo, sí, o sea, porteño, los chicos. El porteño tiene una cierta unidad. Sí, pero hay cosas que son como más. Ahora, el, la, acá las dos locutoras. ¿Te dijimos feliz día a las locutoras? No le dijimos feliz Ayer día. Ayer fue、eh. el día de las locutoras. Sí, las dos、verdad. locutoras nos miran atentamente. Gracias. Gracias.、Sí. Por supuesto. Gracias. Porque el tema del el y e í s m o por ejemplo, es cada vez más fuerte. Y eso no era antes. Cuando vos y yo、uh -huh. y mucha gente eran chicos, no es como ahora, que los chicos tienen tan fuerte. El Yolanda no era tan así. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, Daniel Balmaceda, autor del libro Historia de las Palabras, justamente sobre la evolución del lenguaje y de nuestras palabras. a r g e n t i n a tiene historia y Está por. Y está por, por, por, por la, Radio, la Pública. Radio Pública. Cortitas de la Historia. El general Juan Carlos Onganía usurpó la presidencia de la nación durante cuatro años. Fue depuesto por sus camaradas el 8 de junio de 1970 y la casualidad quiso que coincidiera la fecha con la que cesó su mandato como presidente de facto con la fecha de su muerte, ocurrida también un 8 de junio de 1995. <risa> Seguimos con nuestro invitado de hoy, Daniel Balmaceda, hablando del origen y evolución de las palabras. Y tenemos, Daniel, preguntas de los oyentes. Vamos a escuchar. Bueno.、Eh, no solo cambian, este, digamos, las palabras para designar una misma cosa en las provincias, sino que también a veces cambian los géneros.、Uh, ustedes en Buenos Aires, para referirse coloquialmente a la orina, dicen el PIS. Y en el noroeste, al menos en Tucumán, Santiago, Salta, se dice lápiz.、Eh, también el tema de que aquí dicen la sartén y nosotros decimos el sartén. Chao, saludos. Muy interesante el programa. La Argentina tiene historia, lo escucho cada vez que puedo, bastante seguido. Ahora estoy siguiendo con gran interés esta parte, o esta. La audición. Me gustaría mucho que explicaran el origen de la palabra atorrante y de la palabra croto, tan usuales entre nosotros. La primera, creo que aceptada por la Real Academia. Buenas tardes, Alberto de Paternal. Hola, gente de Argentina tiene historia. Habla Daniel de la n ú s、eh, Ha sido oyente ya desde bicentenario el año pasado. Este, bueno, yo quería preguntar: es interesante el programa de hoy, muy interesante, y me lo voy a poner a escuchar enseguida, completo.、Eh, ¿Por qué o cómo es que escatológico, escatología, significa、ah, opuestos,、eh, la burdalidad más, más vulgar y también los fines últimos y más altos, más elevados? Bueno, las felicitaciones de rigor: soy Daniel de Berizo, soy veterinario. Y estudié toda mi carrera con un jugenio. Cuando llegó el jugenio acá, fue al almacén a comprar miel de caña, que por supuesto acá no existe y no sabía de lo que le estaban hablando. Así que sí, es tal cual como decían ustedes, las diferencias entre los nombres que le damos a algunas cosas. Un abrazo y hasta pronto. Hola, buenas tardes, habla Nelia de Banfield. Hola, Alperín, Nora y Santiago. Bueno, estaba hablando que decían de las masitas, es verdad. Sí, Afuera se le dice masita a las galletitas. Y hay otra cosa: los cortes de carne en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, son totalmente diferentes que acá. El cuadril va con hueso, lo que acá se llama rodíz,、eh, se le llama aguja y va con hueso.、Eh, la paleta, allá no es paleta, es marucha y va con el hueso. Y carne, la carnaza no existe. e Comentarios y preguntas de los oyentes.、Sí. Eh, preguntaban, por ejemplo, el origen de las palabras atorrante y croto, Daniel. Bueno, atorrante, en realidad, el origen es un mito.、Eh, es una palabra de, que viene del lunfardo, pero hay una linda historia que no es real, que es la que todos quieren escuchar: que había unos, unos caños de un constructor que se llama adenombre.torren. Eh, y que en esos caños vivían los l i ñ e r a s o aquellos que no tenían casa, los, los que ahora los chicos, como dicen ahora, dicen homeless. Claro. ¿no? Bueno,、eh, y, y, y por vivir en esos, to, en esos, en esos caños de Atorra les quedó el nombre Atorra n、uh、t -huh. e、eh, Fíjate que la, la relación es por otro lado, por el lado de torrar,、eh, ah. de, de torrar, de dormir. Sí. ¿No?、Eh, Así que l a historia, es más, siempre los historiadores estuvimos buscando ahí a, a este famoso torre n a ver si lo encontrábamos. Y no estaba. ¿Y, no, ¿Y no torrar、existía. de dónde viene? Y torrar es una, bueno, torrar es una palabra latina clásica y es,、eh, de, significa calmar, atorrar, atorrar, calmar, etc. Justamente, de hecho, el café torrado es un, ca un café bajado,、eh, más, más, suavizado. Es, más suavizado porque se le quita el, el ácido, el azúcar. Se le, con, claro, con azúcar se le, quita, se le se lo quema con azúcar para quitar el ácido. Pero sí、nadie. hubo un Croto. Eso sí. El c a m i l o Hubo varios, pero vos también <ríe> e referís. p e n s a b a en Enrique Croto. Claro. Bueno, el, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que autorizó. A que se hicieran、eh, viajes. En... Había, había un, una migración、eh, golondrina de gente que venía de Europa solo para la cosecha.、Uh -huh. Así que directamente llegaban con una muda de ropa y circulaban en los,、eh, por, por, por todo el país. Y entonces a esta gente se le autorizó a que viajaran por tren dos personas gratis. Después pasó a ser por, do, por vagón, pero primero por vagón carguero, ¿no? Por vagón carguero. Dos personas gratis. Entonces,、eh, este, esto se logró por un decreto de, de, de, de este croto. hombre croto, y por eso a, a estos viajantes inmediatamente pasaron a llamar los crotos. ¿no? Y todavía se conoce una localidad en la ruta 11, creo, cerca de la ruta 11, que es la esquina la de esquina Croto. La esquina de Croto, que era el campo de los crotos, sí, exactamente.、Ajá. Que la, de Croto no tenía nada, quiero no, decir, no, no, no además, era un pobre. No, y sus descendientes son polistas, así que no. Sí, a y u n a r e la c i ó n e n t r e l e s p u l o también.、Eh, claro, exactamente. Así que hay una. Hay una difunción ahí entre el apellido y lo que, el significado más popular. ¿no? Este, bueno, vamos a seguir. Tenemos mil preguntas para hacer, pero viene el momento de las noticias de Radio Nacional. Después, Ana Padovani con sus personajes de Catita y Pepe Arias. Y más, Daniel Balmaceda, nuestro invitado de hoy, para hablar del origen y evolución de nuestras palabras. <risa> Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efemeridinoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla Catalina Pizafrola Langanuso, p a l o s í n t i m o Catita y del sebre le conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. p Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que ocurrió un 4 de julio pero de 1925? No lo recuerdo, Catita. Ese día, Pepe, se inauguró la primera cátedra de bromatología en una universidad argentina. Bueno, es algo muy importante, Catita. Ay, pero yo no entiendo, Pepe. Bromatología, ¿cómo van a dar clase en una universidad para enseñar a hacer bromatología? broma No, catita, la bromatología es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, conservación y distribución. Ay, mire, Pepe, a mí no me hablen difícil, que bastante tengo con tener que decir una efeméride que es propiamente un chiste. Catita, no entiendo por qué usted piensa que la bromatología es sobre todo chiste. Por la palabra, Pepe. Como el dientista que se ocupa e los dientes, o el pintor que se ocupa e la pintura, o el ortodoncista. <coughs> Con perdón de la palabra, a <coughs> cállate, c lengua, no quiero hablar.、Buah. mejor dejémoslo ahí, ¿no? Catita, sus interpretaciones son sumamente curiosas. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos: si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana p a d o v a n i Es nuestro invitado Daniel Balmaceda y es nuestro tema el origen de las palabras.、Eh, palabras como, qué sé yo, ahora se habla de barra bravas, pero se habla de hinchada. Ah, sí, bueno, pero la hinchada es muy curioso. Vos sabés que a comienzos del siglo XX, en el Club Nacional de Montevideo,、sí. eh, había un hombre llamado Prudencio Reyes, que era el utilero. Era el encargado de, entre tantas cosas, inflar las pelotas para jugar al fútbol y. En, ese, en esa época no se decía inflar, sino se llama b a hinchar.、Ajá. Entonces, él era encargado de, de hincharlas. Y además, tuvo la, la particularidad de este hombre que, para sorpresa de los ingleses de los ferrocarriles, de Peñarol, etc., é t e r a que este, participaban como espectadores de esos partidos de fútbol, este hombre corría en la cancha de punta a punta alentando al equipo. Y como era un, un, un hombre bastante robusto, tenía un bozarrón.、Ajá. Y a todos les llamaba la atención: ¿qué hace gritándole a la gente para, para alentarlos,、Ajá. etcétera? Y, decía, y, y, y alguien preguntaba: ¿quién era? ¿Quién es, quién es Prudencio? Y Prudencio se hincha. Y de ahí quedó, porque le llamaban el hincha al utilero. Porque era el que inflaba la pelota,、claro. El hincha. Y de ahí vino la palabra hincha y la palabra hinchada, ¿no? De un hombre que inflaba la, las pelotas en el Club Nacional. ¿En qué año eso, más o menos? Y es comienzo, debe ser entre 1900、sí. y 1905. Perdón, un hombre、claro. que q u e d e c i r l o de vuelta, porque queda en, la doble que ascensión. Bueno, claro. <risa> que inflaba. Que hinchaba los balones de fútbol. No, <risa> pero. Perfecto, el、no、hombre que hinchaba las pelotas. Sí, y bueno, lo, pero justamente, usted,、no、lo dije justamente. Pero justamente era hablando, de, que era. hablando de hinchados, patos v i c a s son、bueno, hinchados también. Bueno, no. Los, los y... ahí, tenés, ahí tenés otra palabra muy interesante y también. Ella bien, bien. También porteña o bonaerense. Porque Víctor Casterán era un hombre que allá en, las, en los años 30, en los años 20, 30,、eh, tenía un criadero de patos en Ingeniero Maurits. Y、mmm, como se llamaba Víctor Casterán, le puso、eh, como marca a sus patos los patos v i c a s Vic de Víctor y Cas de Casterán.、Ah. ¿no? Entonces eran los, los famosos patos v i c a s Y él、eh, tenía todo un sistema porque los traía, de, los importaba de Estados Unidos, tenía el criadero、eh, donde comían un alimento muy especial y la publicidad. Que, gráfica que hacía en ese tiempo, eran de unos patos que, con n lomo bárbaro diciendo: Vos te comes este pato y te comes una pechuga excelente. <risa> y de, de ver、eh, las famosas publicidades de los patos de Víctor Casterán, de los patos Vicas, un par de bromistas、eh, llamaron pato Vica a un, a un hombre que caminaba por la costa de Playa Grande. De punta a punta sacando el pecho. Y cuando lo veían caminar decían, parece un patobica. Pato este, este es un patobica. Ahora,、vico. si hoy te hacen esa publicidad, vos te comes un patobica, va a ser muy. muy sí, va a sonar distinto. Lo que usted、sí、quiere decir es otra、va、cosa. Sonar... Y me suena discriminatoria. Así están... que déjela ahí. e s t á n l l e v a n d o l a ahí. e s t á l l e v á n l a r o Es que está muy cerca, porque todas estas palabras. Sí, ahí vas a boicotear ahora, Nora. Dale n de vida. Mirá c o m o Jorge rápidamente con boicotear. Bueno. Porque Charles Boycott, ahí tenemos a alguien, nos tenemos que trasladar a Inglaterra, ¿no? Porque Charles Boycott era un administrador de campos que, en, en una oportunidad, cuando los precios se habían ido muy arriba y la cosecha había sido mala, no le bajó el valor del alquiler de la renta a los arrendatarios y entonces le hicieron una, una medida en contra, que era no entregarle la correspondencia. No, no permitirle que comprara alimentos en el pueblo, es decir, todo, toda medida que lo incomodara a él. Y este Charles Boycott estaba tan furioso que mandó una carta de lectores al, al, a un diario en Londres y tardó mucho en llegar porque justamente los carteros también se sumaron a esto de no, no hacer que llegara la carta. Y cuando discutían acerca de cómo llamar a esta medida de molestar a este hombre, decidieron utilizar el apellido del Boycott. Así que el pobre c h a s Boycott fue el primer boicoteado ¿no? de la historia. Y con este tiempo tan frío, tan frío, tan frío, a mí lo que más me gusta es meterme en un jacuzzi de agua calentita. En un jacuzzi. Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a los hermanos jacuzzi. Vos sabés que eran unos hombres que llegaron de Estados Unidos, sus siete hermanos, y se instalaron en California a plantar naranjas.、Eh, les fue muy bien y rápidamente decidieron aplicar sus conocimientos de. De técnica y oficio para armar hélices de avión. En eso estaban construyendo motores, etcétera, cuando uno de los、eh, hijos de, del, del menor de los jacuzzi、eh, tenía una, un problema de reuma y entonces tenía que ir al hospital todo, cada, una vez por semana a hacerse un tratamiento. Como era muy chiquito, el bebito tenía 16, 17 meses, decidieron hacer el tratamiento en la casa y fabricar un motor que le hiciera todo ese masaje. Y, Su hidro, el hidromasaje、Ajá. en la propia casa y no llevarlo al hospital. Y colocaron, inventaron un aparato que podía colocarse en la bañadera y hacer las burbujas. Ahí se dieron cuenta que había algo terapéutico interesante y comenzaron a fabricar ese motor hasta que finalmente lo incorporaron a la, a la bañadera. Ya directamente era la madrina con motor lo que vendían y se dieron cuenta que no solo era terapéutico, sino que a mucha gente le gustaba. La sensación del baño claro, sí, de Burbuj. Y así crearon ese, ese gran negocio a partir de una necesidad que estaba relacionada con la salud. ¿no? Nada que ver con la mafia jacuzzi. Y estos jacuzzi、oh. le pusieron inmediatamente, claro, los jacuzzi al. al bueno, bien tanos, ¿no? Los, los hermanos jacuzzi que inventaron el, el famoso baño que muchos celebramos. Ahora, es un、eh, placer. Te hago una pequeña observación. Yo conocí acá a un tal c o n v e r t i que fue un inventor、eh, ya debe haber fallecido. Que、eh, en, en la sociedad de inventores, no sé bien cómo es, él había hecho un jacuzzi antes que los hermanos jacuzzi, también con fines terapéuticos, únicamente con,、uh -huh. con fines terapéuticos, pero muy artesanal. Pero no le llegó a poner el nombre. Muy artesanal. No, si no sería c o n v e r t i b l Alpiste. <risa> ah, al, ah, ahí tenés, por ejemplo, no le llegó a poner el nombre. Alpiste. ¿Alpiste perdiste tiene algún sentido? Sí, d e dónde viene? Yo no lo conozco el de Alpiste perdiste. Porque obviamente ahí hay una relación de, de rima. Sí,、bueno. Así que、eh, debe estar relacionado con eso. Pero no, no, no conozco si tiene algún tipo、Ajá. de explicación específica. Santiago hablaba recién de, de un inventor anterior a los jacuzzi. Bueno, sí, hay un día del inventor, creo que es el 29 de junio. Claro, porque, bueno, en la Argentina es ese día porque、eh, evoca a、eh, Las Loviro, el nacimiento de Las Loviro,、eh, que no era argentino, que. Era polaco y que junto con un socio vino a la Argentina, pero él ya había inventado en Europa el bolígrafo,、eh, observando una curiosidad: a los chicos jugando a las bolitas en la calle y viendo que el juego consistía en que la bolita pasara cuando la lanzaban por un charquito de agua y describiera después un dibujo, una línea recta con el, con el agua. Y ahí dijo:、eh, Esto puede reemplazar a la pluma, porque una bolita en la punta del, de la lapicera. Hace que siempre esté manchada en tinta y que pueda utilizarse. Y él creó ese sistema y lo ayudó un socio de apellido Meiner, que、eh, fue el que aportó capital. Y para la época de la Segunda Guerra Mundial se vinieron a la Argentina. ¿Y por qué vinieron a la Argentina? Porque estando en París en algún momento con ese invento, dando vueltas, tratando de establecerlo de una vez por todas, se encontraron con el expresidente Agustín P. Justo, que estaba en viaje de descanso, había, recién había abandonado la presidencia y se había ido a descansar a Europa, que les dio una tarjeta y les dijo: Vénganse a la Argentina cuando quieran. Y les dio la tarjeta. La persecución que sufrieron en, en Europa. Eh, las familias de, de ambos hicieron que se vinieran a Buenos Aires, se acordaron de la tarjeta y acá sí patentaron y desarrollaron ese invento que lleva el nombre de Viro del Aslo、claro. y el, el M.E. de Meissner del socio. Ah, Virome, ¿no? por eso Virome. Y así se llamó,、eh, se llamó Virome. Que no sé si es un invento tan argentino este,、claro. como decimos, pero es verdad que se patentó, digamos, y que a partir de la patente de acá, el conde de Vich o el conde de b i c Como diríamos ahora,、Ajá. compró los derechos,、eh, Parker también, y así fue desarrollándose en todo el mundo. ¿no? Ah, recién hablábamos de boicotear, otra palabra muy usada es linchar. Me parece que al, al inspirador de esa palabra no le fue, no le fue bien tampoco. No, no porque Lynch,、eh, al contrario, Lynch fue el que decidió,、eh, era un justiciero por mano propia en, en Virginia, en Estados Unidos, que este, cansado de que la justicia fuera lenta. Junto con un grupo de vecinos, decidió tomar la, la justicia por sus manos、Ajá. y, por lo tanto, iban y cuando encontraban a alguien cometiendo un delito, directamente le, le, le, lo, lo castigaban, lo ejecutaban, etc. Y de, de ahí viene linchar, ¿no? actuar como este Mr. Lynch, que era un hombre. Pero, de, creo que él también tuvo problemas después, ¿no? Puede ser que lo lincharon. De mano puede... dura. No, el que, el que se dice a veces que es, es Guillotin, é n g u l、ah, l o、okay. t é pero g u i l l o t é n Eh, en realidad, Guilotin, l、eh, que no fue el inventor de la guillotina, sino el que la impuso en, en Francia, en esa época tan, tan terrible en Francia,、eh, después sí, uno de los que cayó en la guillotina se llamaba Guilotin, l como él, pero no era el, el famoso inventor, sino otro. Y este Guilotin, l bueno, sí, murió. Víctima de su propio apellido, ¿no? Que debe ser terrible. Bueno, ven que en cada palabra hay una historia que es muchas veces fascinante. Seguimos en un ratito conversando con nuestro invitado de hoy, Daniel Balmaceda, sobre la evolución, el origen y evolución de las palabras. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nolan Chart y Santiago b a r e l a Voces con historia. el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se、si、equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha. Diego Armando Maradona, 2001 Los oyentes están atentos siguiendo el programa de hoy dedicado al origen y evolución de las palabras con un invitado, Daniel Balmaceda. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes.、Y、buenas tardes. Bueno, soy Alba de Becker. Estoy escuchando el programa muy interesante sobre las lenguas aborígenes. Tengo parientes tucumanos y yo les digo qué canto que tienen ustedes, y ellos me dicen el canto lo tienen ustedes. Lo que pasa es que no se dan cuenta, lo que corrobora lo que dijo el señor recién. Bueno, muchísimas gracias. Sí, el hablar es muy, es como la melodía, ¿no? Cada canción tiene su, su mezcla de notas. Este, su acoplamiento. Cuando yo vine, de, soy de Bobo m a i r e n s e a mí me decían hace años que yo creía que hablaba igual que la capital. Me decían, vos no sos de acá. Y vos, ¿Por qué? Porque arrastraba la última sílaba. ¿Viste que yo e s t a hablaba? Sí, arrastraba la última vocal. Muchachos, el Carlito es el sándwich tostado por la manera que, que murió el propietario del dueño. El nombre, Carlito murió quemado. Hola, gente, buenas tardes. Les hablo desde Río Grande, Tierra del Fuego. Mi nombre es Oscar y quería contarles que en Chile, como los chacareros, en la Argentina, como los lomitos, en Uruguay, como los chivitos. Y me pasó algo muy particular en San Luis: que me dieron un yaguarma. Que viene siendo lo mismo, nada más que con la carne cortada en forma diferente. Les mando un abrazo grande y muy lindo el programa. Hola, buenas tardes. Gracias por el programa. Mi nombre es Raúl de Floresta. Quería dar mi opinión acerca de la pronunciación del Y en contra del X actual. Y yo creo que es por la presencia de los italianos inmigrantes. Que pronunciaban ya, como por ejemplo, que pronunciaban las yes muy fuertes. Hoy ese modelo ya no está. Este es un mensaje para Argentina t e c h i s t o r i a de Luis de Longchams. Bueno, los escucho todos los días, los felicito por el programa. Y es una pregunta para, para Daniel Balmaceda: si tiene alguna certeza o. o, o Podría indicarme el origen de la palabra tango, ya o sea que hay tanta controversia al respecto. Está lanzada la pregunta. Bueno, sí, justamente, porque、eh, bueno, el tango es una palabra, es una voz africana,、eh, que en realidad nos llegó más, llegó、eh, se utilizó mucho más en el Uruguay en un principio, sí llegó al Río de la Plata, pero se utilizó mucho más en, en Uruguay, y、eh, significaba una danza, una danza bastante. Bastante más, más, más este, mucho más movida, eh, eh, o, o, otro tono, pero después pasó a, a, a generalizarse como un,、eh, un baile. Así que el tango en un principio era una, una, una danza bien africana, que en realidad era más con una letra M que con una letra N. Pero la palabra <risa> remite a algún, algún、eh, digamos, algún objeto, alguna cosa. No, no, hay que tener en cuenta algo con el, con el lenguaje africano: que las palabras han llegado al, al español、eh, muy transformadas, porque、eh, en, los, en el oído del español la, las palabras se han transformado muchísimo. Entonces, cuando se trató de buscar, sobre todo en las africanas, los verdaderos orígenes, ahí surgen varias, varias versiones. a a r i s v Es muy difícil dar con la huella de la misma. Sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros las palabras africanas suelen sonar muy similares,、claro. para nosotros y sin embargo, para ellos sí tiene una tonalidad muy distinta. Entonces, le hemos perdido el, el tono real. Mirá, con Perú pasa exactamente lo mismo. Cuando los conquistadores llegaron a Perú, le preguntaron a un nativo、eh, dónde estaban, y el hombre contestó: Belú, Pelú, que quería decir, me llamo Belú y estoy pescando. Y los conquistadores le no t r a r o n ni Belú con L ni Pelú con L. l e n t a r o n Perú. Dijo, ah, estamos en Perú. De ahí ¿Listo? viene. De ahí el tipo se que l l a m a Belú y Fabio. Y, <risa> y finalmente, o sea, que fíjate cómo a veces uno trata de encontrar los, las raíces. Y las pierde n en algún momento、claro. en el camino. n o Tenemos mails también. Sí, hay un mail de Analía de Ciudad Jardín Palomar que dice: Hola amigos de Argentina, tiene historia. Qué lindo tema el de hoy. Seguramente volveré para escucharlo en el blog. Tengo una perlita casera, parecida a la, que, a la palabra batatar, y que dijo mi peque de cuatro años. El hermano estaba comiendo sándwich, va, sándwiches, y ya iba por el、sí. cuarto cuando el pequeño le dijo: Para que te vas a ensanguchar. Nos encantó y la adoptamos. Saludos para todos. <risa> Gracias. <risa> Fantástico,、eh, fíjate.、Vos. Bueno, ahí también hay un mito, porque siempre se decía que el famoso cuarto conde de Sandwich, de las Islas Sandwich,、eh, jugaba a las cartas y necesitaba, para este, no dejar de jugar, que le llevaran la comida servida en,、eh, en, entre dos panes.、Eh, sin embargo,、eh, Al contrario, lo que hacían era lo, los enemigos políticos burlarse de él y decir que era un jugador y que tenía que comer de esa manera. Pero el, digamos que al famoso conde de sándwich, que se supone que inventó el sándwich y que no, porque hasta los fenicios comían este, el pan, en, entre panes la comida,、eh, al famoso conde de sándwich que le, le, le, le, le pusieron ese nombre al alimento, no le gustaba que le dijeran así. No le gustaba. Y ya que estamos hablando de comidas, cubiertos. Ah, bueno, los cubiertos e s muy i n t e r e s a n t e porque en realidad, justamente hace mucho tiempo, en la, en la, ya en la, en la edad media, uno tenía que、eh, guardar, proteger su tenedor, su cuchillo, su cuchara este, con un género y entonces los mantenía cubiertos.、Mm. Entonces lo que uno mantenía、no. cubierto. Eh, de allí、uh -huh. viene la famosa palabra, nada que ver con la utilización de ahora. ¿no, sí, Daniel, cuenta la leyenda en alguno de los reportajes que te n hecho: que tenés una palabra preferida que no es argentina, que, que significa algo así: el hombre con las rodillas grandes y otras cosas. Sí. Si no te animás a decirlos vos en el día de la locutora, la dice、sí, la locutora. Es la pesadilla、hablando? de cualquier locutora bueno, o persona ahí, hablante, vamos directamente. A poner, vamos a poner. A, a, lo que pasa es que estamos hablando de una, una, una palabra、eh, de los neozelandeses, ¿no? De, de los maoríes.、Sí. Eh, eh, que es la palabra、sí. más larga de que, con que se nombró、sí. un lugar, y la palabra geográfica más larga.、Uh -huh. Y. Eh, y a la vez la más romántica, a Es la más romántica, es la más larga. El hombre que vagó por los alrededores tocó la flauta para su amada, devorador de la tierra con las rodillas grandes y escalador de montaña. Sí, pero、pues、yo quiero escuchar a Gabriela No,、Banchelli、yo también que quiero que lo diga. Bueno, vamos a hacer el intento. A ver, escuchen bien, ¿eh? Esta es, es la palabra. Escuchen un ratito es para dudar. ¿eh? Desafío la locución. Sí, sí, a ver. La, realmente. Taumatahuaca, tangui, h a n g a coagua, tamate, turi, puca, capi. Kimangwa, <risa> Oronoku, Kupai, k a i h e Nau, Kitana, t a j Punto y aparte. Parecía un mensaje satánico, ¿eh? Sí, sí, sí, desdoblado. d e s o s e t r a b o Y uno se traba con la palabra casa. Impecable, bárbaro, ya、bien. está, 10 puntos.、Oh, ¿viste, viste, viste, espectacular. Qué maravilla, vino la c u n y también sí, para felicitarla,、gracias. sí, señora. En el día del locutor, e s es un lujo, un lujo. Bueno, un lujo. ¿qué, hay, ¿qué relación hay entre el Vaticano y vaticinar? Bueno, justamente el, el Vaticano, el, el vaticinio era, eran los adivinos. Y si hay relación、no. con la v a t i c u e v a también, no, no creo <risa> Vamos a ver, vamos e l vaticinio era justamente la, la, la forma de adivinación. Y en, en, cuando en la antigua Roma, en el monte de los Vaticanos, había adivinos. Uh -huh. Y por eso a la zona donde estaban los adivinos se la llamaba la zona del Vaticano, la zona del Vaticinio.、Ajá. Y de allí le quedó el nombre de, de Vaticano. ¿no? Porque allí se construyó después la sede del, de, de la Iglesia de la Católica, iglesia católica y, fíjate, y Pontífice era el cuidador del puente. Ponti, puente, ¿no? El pontífice era el cuidador del, del puente.、Ajá. Así que fíjate cómo palabras. Es el sumo cuidador de puentes. El sumo cuidador de puentes. De cuidador de puentes. Ah, esta Nora es tremenda. Sí, no pero es perdona terrible, una, ¿eh? eh、no、la... Muy bien, muy bien. <risa> ¿Hay un conejo en el origen de España? Bueno, porque Span,、eh, para los cartagineses, Span era la tierra de los conejos. Cuando llegaron desde Cartagena a España, llamaron a esa tierra Span, tierra de los conejos. Y allí le quedó España. Ajá. Y ahora Pero hay dobles un... pan. Pero sabes que hay un... dobles pan. Esta no la van a creer. Hay un perro en el origen del nombre de las Islas Canarias. A ver cómo es. Bueno, porque eran las, las Islas Canarias eran las islas de los grandes canes. Había unos perros de gran tamaño y por lo tanto eran las islas de los grandes canes. ¿Dónde? ¿Qué, qué había en esa isla? Unos pequeños pajaritos que eran los canarios.、Ajá. Pero en realidad. Y eran canarios por los grandes canes. Por, por, por pertenecer a las Islas Canarias. Pero Islas Canarias no era por los pajaritos, sino por los, perros, por los perros de ese tamaño que, que solo se encontraban en esas islas. ¿Y cuál es tu palabra preferida, Daniel? De todas estas que t u v i e r a ver, una que digas, a ver, esta es la que más me gustó, por, bueno, más allá del desafío de la d e r e c i í a ¿Qué palabra, Argentina o vocablo que usamos nosotros habitualmente, es la que más te gusta? No sé, es que nunca lo pensé. No, no, no, sabría, no sabría decir. En realidad、eh, hay muchas. s c h a m u y o No, ¿ves? c h a m u y o es una que me, que, me, que me grafica, en todo caso. Pero, <risa> <risa> pero, pero no, o e s ¿Y la que te costó más trabajo ubicar e l origen?、Eh, una que te haya costado no, trabajo. A, bueno, ahí sabes dónde、mm, trabajé mucho. En todas las, que termin todas las que comenzaban con el DES. Eh, justamente anoté cuando escuchamos a, a, a Fito p a e z contando、eh, desviar, desatino, destino, ¿no? que el des significa la negación.、Mm. Y vos f í j a t e que desviar es el, el no vía, el no seguir por la vía. El, el salirse de la vía es desviar.、Claro. Como desbarrancarse, salirse de la barranca o desvalijarse. Bueno, desatino, la falta de tino. Desastre, la falta de astro.、Claro. ¿no? Uno ya no、¿Cómo es astros, desastre? La falta de astro. Ah, mira. Uno, uno siempre lo acompañan los astros. Cuando、sí, no、bueno, lo acompañan、bueno, los, los astros, es un desastre. Bueno, Así que hay un montón、mirá. de palabras interesantes con el des.、Eh, yo creo que los oyentes quisieran que dure una hora más el programa, por lo menos. Y nosotros decimos, ahora te van a bautizar el cartonero de las palabras también. Sí, totalmente. Porque, aparte, justamente, estamos hablando. Y así, en los diálogos, escuchas palabras y te vas con la curiosidad y. t e n e s como para a... 15 te libros. Tengo para un rato largo. Te enfrentas a la vida que tienen las palabras, ¿no? A las historias,、sí. vida, cambios. Sí, sí, también. El pasado y futuro, digamos, de las palabras. Sí, definitivamente. Daniel, muchas gracias no, por venir. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, la pasé genial. Bueno, nosotros también y los oyentes, estoy seguro por la cantidad de mensajes que estamos teniendo, que no, no vamos a tener tiempo de pasar todos ellos, les pedimos disculpas. Nos vamos entonces, habiendo tratado hoy el tema de origen y evolución de las palabras, y diciéndoles ya mismo cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Pensadores del peronismo y el progresismo. Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui y Rodolfo Puigros. Mañana en Argentina Tiene Historia. Pensadores del peronismo y el progresismo. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de Deportes d e con Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau.